Entre amigos ¿Qué tal, queridos amigos? Qué placer, qué placer de nuevo estar con vosotros en una nueva semana. Comenzamos, comenzamos la andadura de hoy del programa Entre Amigos. La verdad es que nos sentimos especialmente felices de poder hacerlo. 8 de junio. Avanza, avanza, avanza, avanza el mes poquito a poquito. Y ya estamos fijados en la segunda semana del mes con una programación como todos los lunes especialmente para ti. Bienvenido, querido amigo. Bienvenido, querida amiga de Radio Adventista. Comienza el programa Entre Amigos. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, ahora que estamos en directo, puedes hacerlo por los medios convencionales, tradicionales, ya los conoces, pero son el teléfono, el messenger, el correo electrónico a través de la página web, el blog... Todo lo que Radio Adventista tiene a tu disposición para hacer un poquito más fácil y más llevadero cada día la radio. 96-265-1230, el teléfono de Radio Adventista, el teléfono de tus amigos ¿eh? desde Radio Adventista. La página web, pues ya sabes, www.radioadventista.com El blog, pues el blog donde tienes las noticias, donde tienes el día a día de la radio, donde tienes la parrilla, pues eh, radio-adventista.blogspot.com Y un método que cada día empleáis más, que es el messenger, pues ya sabéis, directoradioadventista.com Pues el messenger directo para que pueda estar con nosotros al comienzo del programa, durante el programa y en cualquier programa en directo. Para los que nos escucháis a través de la reedición de la tarde y de la noche, pues ya sabéis, podéis darnos vuestro comentario simplemente escribiendo a info.radioadventista.com Al control y realización como todos los días, Antonio Lerma, Esther, Azo y un servidor. Estaremos con nosotros justamente hasta el eh, que las, el curso horario marque la siguiente hora. Así que bienvenidos y si quieres ponerte en con nosotros, puedes hacerlo a partir de ya en los próximos 54 55 minutos hasta llegar al final. le agradecemos a todos aquellos que nos habéis escrito ya ¿eh? hablamos en pasado que habéis puesto vuestro mensaje en el en Messenger, que habéis puesto ya sabéis que el Messenger también te permite hoy tener mensajes instantáneos ¿eh? que aunque no estemos conectados los ponéis y en cuanto nos conectamos salen eh, y sabemos quiénes sois eh, también los que habéis dejado vuestro mensaje en el blog los que habéis dejado vuestro mensaje en la página web Así que, queridos amigos, es un placer. ¿Qué programa tenemos hoy? ¿Cuáles son las secciones? Pues es lunes. Ya sabéis que hoy empezaremos con el eh, calidoscopio, después tendremos la, la selección musical, después entraremos en las efemérides, la historia. Después, Esther nos llevará, a través del pensamiento, a esa reflexión existencial que cada día nos hace. Fantástica esa sección. Sabemos que os gusta muchísimo. Y finalmente, después, pues entraremos con los chicos de Cosas y Casos, ¿eh?, nuestro grupo de estudiantes del Colegio Adventista de Sagunto, que como cada lunes está con nosotros, pues para hablarnos de esas curiosidades, de esas cosas que están con nosotros cada día y que a veces no sabemos para qué funcionan. Y finalmente, pues un texto bíblico que nos permita poder eh, acabar nuestra programación en esta hora. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? ¿Te parece fantástico? Pues te invitamos a que te quedes con nosotros hasta el final del día. Pues Radio Adventista, para sus amigos, comenzamos, comenzamos el programa de hoy. Corea del Norte condena a 12 años de trabajo forzados a dos periodistas. La verdad es que la libertad de conciencia, la libertad de expresión, no se entiende de igual forma en los países del mundo. Y si hablamos de diferencias, una de ellas, y fundamental, es la forma de expresar... ...y la forma como los periodistas pueden trabajar en esos diferentes países del mundo. La noticia que traemos hoy eh, simplemente es una reflexión más de cómo se entiende la perspectiva de la libre expresión... En países como el que estamos comentando. La verdad es que no tenemos datos para, para poder eh, evaluar exactamente la dimensión. Hay una sentencia, sentencia que nos llama muchísimo la atención por lo prolongada que es. Tal como se temía en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, los dos... Periodistas estadounidenses arrestadas el pasado mes de marzo en Corea del Norte han recibido una dura sentencia por su entrada ilegal en el país. 12 años de trabajos forzados. En el juicio celebrado entre el 4 y el 8 de junio, la Corte Central de Corea del Norte, máxima institución judicial del país, ha declarado culpables a Eunha Lee, de origen coreano, y Laura Lin, de origen chino, por haber realizado actos actos hostiles contra el Estado, además de entrar ilegalmente en el país. El juicio se ha celebrado sin la presencia de ningún observador internacional, según informó el embajador sueco eh, en el Departamento de Estado, puesto que ambos países no tienen ningún tipo de relación diplomática desde la guerra que les enfrentó a inicios de los años 50 del siglo pasado. precisamente el embajador sueco es el único contacto que han tenido con el exterior, pues este punto estuvo pues pudo visitarlas en dos ocasiones, el 30 de marzo y el 15 de mayo. Aunque asegura que han dispuesto de un abogado defensor se ha negado a proporcionar su nombre. El juicio confirmó el grave crimen que han cometido contra la nación coreana y su entrada ilegal, por lo que cada uno cada una ha sido sentenciada a 12 años. de trabajos forzados como medio de reforma, reza en una nota pública emitida por los medios oficiales del país. Ambas periodistas trabajaban para una cadena de televisión online, el San Francisco en TV, propiedad de Algor. Su detención se produjo el pasado 17 de marzo, muy cerca de la frontera entre Corea del Norte y China, ...mientras estaban grabando a un grupo de mujeres coreanas refugiadas. Según fuentes de la Casa Blanca... ...se ha sondeado la posibilidad de enviar al país al propio Al Gore... ...o a Bill Richardson, embajador de Estados Unidos ante la ONU ...durante la presidencia de Clifton... ...en una misión especial para conseguir la liberación de las dos periodistas. De acuerdo con la opinión de los analistas... ...las dos mujeres pueden convertirse en moneda de cambio... para el país que vive en un momento de fuerte tensión con los Estados Unidos tras ese ensayo nuclear en el mes pasado. La noticia ha coincidido con el anuncio por parte de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, de que los Estados Unidos se están planteando volver a incluir Corea del Norte en la lista de naciones que apoya el terrorismo, lo que podría implicar un endurecimiento de las sanciones financieras que se aplican al país. Además, los Estados Unidos también podrían intentar bloquear el tráfico aéreo o marítimo de Corea del Norte para evitar que puedan importar o exportar secretamente armas o material nuclear. Para ello, debería contar con el apoyo de China y conllevaría el riesgo de que se produjeran conflictos entre navíos estadounidenses y norcoreanos. De modo, no está nada claro que China esté por la labor de impedir el comercio de armas con Corea del Norte, la principal puente de ingresos por otro lado en el seno de Naciones Unidas aún se está discutiendo qué respuesta dar al desafío nuclear de Pyongyang. el régimen ha advertido que un endurecimiento de las sanciones sería considerado como una declaración de guerra y sería respondido con medidas extremas Aunque la mundo.es y firmado por Ricard González desde Washington no lo deja claro, se deja entrever que cabría la posibilidad que detrás de esta sentencia, y es lo que más nos ha sorprendido, detrás de esta sentencia esté la preparación de una presión contra Estados Unidos. Las dos periodistas eh, ciudadanas norteamericanas ...haciendo su labor en un país... ...extranjero... ...no se les aplicó ni tan siquiera... ...las leyes internacionales para ello... ...no queremos... ...porque aparte yo no lo soy... ...no pretendo defender al colectivo periodístico... ...no es mi misión... ...repito, yo no soy eh, periodista... ...pero hay algo que sí me llama poderosamente... ...la atención... ...en un... ...espacio... ...tan, tan entretejido, tan mezclado... ¿Veis? La noticia empieza hablando de la sentencia de dos periodistas que no sería más allá de un caso puntual, aunque sean 12 años de crueldad excesiva por los trabajos forzados que deben de realizar. Pero termina planteándose la cuestión, y eso es lo que nos preocupa especialmente, si detrás de estas sentencias no hay una clara advertencia ...o venganza, no sé cuál sería el término... ...que podría proporcionar un estado de fuerza contra Estados Unidos... ...simplemente por las diferencias que hay entre un país y otro. Y ahí es donde nos salta directamente la alarma en nuestra mente. Dos periodistas, nos da igual que sean hombres o sean mujeres... ...es exactamente igual, que están haciendo su trabajo... Por lo menos en el artículo no aparece que se hayan aportado pruebas fehacientes de un delito más allá de una interpretación del país de la estancia de ellas. Yo no sé qué pasaría con España si aplicara sentencias de esta magnitud a las personas que encontramos de forma ilegal en nuestro país. No sé si hay, no sé si hay norcoreanos en nuestro país, no lo sé, no conozco a ninguno. ...de forma personal... ...pero no creo... ...que si sí lo hay... ...se hayan sentido... ...nunca... ...nunca... ...tan discriminados... ...como aparentemente... ...estos dos periodistas... ...se han visto... ...en aquel país... ...no entramos en política... ...no nos interesa... ...nosotros tenemos... ...otra... ...otra... ...orientación de la emisora... ...pero son dos personas... ...con sus familias... ...en, el, en Estados Unidos... sufriendo el día a día tienen que pasar 12 años para que puedan ser puestas en libertad si no hay una incidencia o si no hay una intervención de la ONU o Naciones Unidas en favor de ellas seguramente o seguro que no hay acuerdo entre un país y otro y seguro que no es posible que se pueda tal vez interceder por ellas y que puedan regresar a casa y un juicio donde sus libertades estén más aseguradas se les podría hacer en Estados Unidos la verdad es que nos parece una noticia realmente triste porque violar los derechos humanos nos incumben a todos los que habitamos en este planeta el juicio comenzó El juicio terminó y ya hay una sentencia, una sentencia clara que les posibilita la idea de que simplemente por grabar unas imágenes sobre los refugiados de norcoreanas se les han pues sentenciado a 12 años de trabajos forzados. Estados Unidos no ha tenido acceso a las detenidas por no tener representación permanente en el país. Y se estima de que Corea del Norte anunció ya con anterioridad que las acusaría de entrada ilegal y de actos hostiles contra la nación. La verdad es que, por ser esperada la sentencia, no es una sentencia agradable. No nacieron en ese país, posiblemente no conozcan ni el idioma ni tal vez las costumbres ...la verdad es que a estas dos mujeres... ...les, les queda una etapa complicada... ...de doce años... ...si no tienen más complicaciones... ...la verdad es que la libertad de conciencia... ...y la libertad de expresión... ...es algo que el Evangelio... ...que la Palabra de Dios... ...nos aporta a los seres humanos... ...porque Dios nos hace libre... 12 años... ...de trabajo forzados... ...nos parece realmente... ...una exageración... ...si se confirmaran realmente... que habían cometido los delitos que les ha acusado, lo que todavía no se ha hecho. Ojalá, ojalá que el mundo pues empiece a avanzar un poco mejor, y los derechos humanos y los derechos de expresión puedan ser mejor entendidos en nuestro planeta. Ojalá sea la última vez que podemos leer una noticia como esta. En Radio Adventista Estás escuchando Entre Amigos Entre Amigos explicación fantástica como siempre la selección musical, eh, ya estamos pues Antonio, Esther y un servidor pues para entrar a la historia, para entrar a ese momento especial donde vamos recordando lo, lo que ha sido pues los, las equivocaciones, los aciertos, esas decisiones que se han tomado la historia que han marcado el destino de la humanidad, así que bueno... Qué tal Antonio, qué tal Esther? Bien. Aquí estamos. Si esos errores sirvieran para no volvernos a cometer, pues estaría bueno, bien. Pues estaría bien. Pero lo cierto es que el hombre dice que es el único animal que tropieza 70 veces en la misma piedra, ¿no? <risa> y no así aprendemos es. en cabeza ajena tampoco. Así es que, bueno, así nos va. Bueno, desde femedis recordamos sí. esos momentos de la historia pues precisamente para eso, para tratar de no volver a repetirlos, a claro. ver si a ver si por una de esas nos hacemos un poquito más inteligentes que los animales, ¿no? ¿Y cómo vienen hoy, <risa> Esther? Pues eh, como siempre hay cosas mm, positivas, son muy poquitas Y cosas negativas, pues hay un montón Muy mm, bien Tremendo Pues vamos a escucharlas ¿verdad? Vamos a escucharlas Bueno, pues comenzamos la fe las efemérides de hoy Lunes 8 de junio, en 1906 Porque también en aquel año, un 8 de junio Muchas familias acomodadas Abandonaban Pamplona, Navarra A causa de una epidemia de tifus Hoy el tifus ya mm, casi ya tan, no se conoce, ¿no? Casi, por lo menos no, en, en la cultura occidental no, Ya, no, ya, no, ya no se conoce En 1906 principio uh -huh. del siglo mucho tiempo fijaros, de en aquella sí, pues, en aquella mal. época como para dejar tu casa tu exactamente. familia tremendo eran epidemias también bueno años antes también hubo algunas epidemias en el siglo XVII y XVIII en Europa de la peste por ejemplo uh -huh. no la peste sí que era mortal la gente se moría como, sí, era, era, como era, -chi. era, sí. Sí, se propagaba como, muy sé, muy gente, fácilmente y... y el tifus no también higiene, el tibus no tibus no había... falta de higiene exactamente se vivían unas condiciones bastante precarias de salud y de higiene lógicamente. Bueno, Somos gracias buenos. a Dios todo sí. eso está superado y lo que hace falta es que se supere en otros lugares del mundo, porque uh -huh. por falta de medios algunos países y algunos continentes, ¿no? Especialmente pues África y, y Asia, están todavía pasando epidemias que nosotros ya hemos superado ya hace algunas décadas. Así es. Como la poliomielitis, la meningitis y si, bueno, no sé, a Diferentes. ver si Ajá. Uh -huh. Bueno, pues eh, a ver, a seguir trabajando Contra estas enfermedades Exactamente. 1928, 8 de junio a ver. La Organización Internacional del Trabajo Organiza en Ginebra la Conferencia Internacional del Trabajo La OIT eh, curioso. Exactamente curioso. Cada ¿Pues vez se menos ¿no? Para regular el trabajo, ¿no? Sí, para regular hoy, no sé, sería para buscar trabajo ¿no? Para la mayoría de los que... <risa> Qué malo <risa> No, pero es cierto, es que Europa está... Sí, eh, sí. España posiblemente sea uno de los países Que en peor situación está Porque en Alemania, en otros sitios he oído que se empieza a crear ya puestos de trabajo, pero bueno, ahora que hubo vemos... un pequeño repunte, pequeñísimo repunte sí. este mes de mayo. Pero bueno, no, y cara al verano la cosa mejorará un poco porque sabemos que España, por ejemplo, el turismo uh -huh. es un aporte de ingresos y genera puestos de trabajo. temporal, sí. pero que en septiembre octubre pues vamos Veremos a, ver, a ver, ¿eh? Porque hoy salían las noticias en el informativo algo sobre los chiringuitos, verdad, que el ministerio sí, iba sí, a regularlos. Sí, sí, no, y claro, los, si no dejan por el chiringuito, pues los puestos de trabajo. Al final, no sé al final, seguramente que los van a dejar en verano. Supongo Condicionados, que Condicionados, sí. posiblemente que sean de estos chiringuitos que se puedan montar y desmontar en invierno. No lo sé, pero pero alguna cosa tendrá que hacer porque eso, ver, quieras o no, la genera puestos de trabajo también. Exactamente. Y claro a la sí. gente cuando va a la playa pues le gusta sentarse en una terracita al claro. lado de la arena y tomarse un refresquito. Sí. Claro que Que sí. eso apetece. Y España, pues hombre, con la cantidad de costa y el turismo que viene... Si quitamos los chiringuitos que además vale. forma parte de nuestra cultura sí. Es parte del mobiliario urbano uh -huh. Tenemos que hacer lo posible para promocionar está eh, el turismo Yo está claro. voto por los chiringuitos <ríe> ese, ese olor a aceite requemado Ese calor ahí Lo estás estropeando. No, vale, vale, no, vale, no vale, pero, vale. pero es que forma parte de nuestra cultura, hombre <ríe> Ese gazpachito y esa sangría que los extranjeros se ponen sangre bueno, de alcohol, ¿no? Eh, sí, no, pero los extranjeros prefieren la otra <risa> de esas gambas con con dos patas, ¿no? Que parecen algunos extranjeros cuando vienen a España se es se, ponen, se ponen no, no, colorados, nos dejan sin sol, oye, Exacto. durante unos días. Menos mal que no se acaba, gracias a Dios. Por ahora, vaya. Así bueno. que, nada, yo reivindico el chiringuito. Pues ahí queda eso. Me gusta el chiringuito. Muy bien. 1949, 8 de junio, Estados Unidos crea un grupo consejero militar para Corea del Sur. Y un año más tarde, en 1950, también, un 8 de junio, justo un año, mmm, Después, pero de verdad, justo, justo. <risa> tropas norcoreanas cruzaban la frontera impuesta por los aliados en la Conferencia de Yalta e invaden el territorio de Corea del Sur. Exactamente. Sabemos pues que está ahí, separado eh. por el paralelo 38... y que y que bueno, pues fueron acuerdos después de la segunda guerra mundial prácticamente separar estos este con este país y no se llevan entonces, nada bien. Y no y se llevan norte. nada bien, no no porque llevan unas políticas no, no. sociales completamente sí, sí. diferentes. No, que no se llevan bien, es que no se llevan. Sí, sí, sí, no, no se llevan. El problema es que a veces se llevan y cuando se llevan se, se llevan se a, la, a las manos, ¿no? Como aquel que dice Se llevan a palos Bueno y estaba Estados es lástima, Unidos eh. Eh, pues intentando mediar un poco estaba del lado de Corea ya. del Sur sigue sigue estando ahí claro, y bueno claro. pues Corea del Norte pues tiene esos problemas con Corea del Sur pero a la vez con con Estados Unidos y a la vez con la ONU con y, y a la vez países, con el mundo porque porque ahora está en un plan claro, que... Corea del Norte siempre tuvo el apoyo de, de Rusia Rusia en estos momentos está un poco aparte y ahora tiene el apoyo de China que es un bueno china es casi un continente ...por el número de, de habitantes que tiene... ...a y ver de, qué de hace ahora, Corea ¿eh? el Norte, con esos misilitos ...que está jugando de, mucho uh, con los misiles... ...de todas de no sí, de de toda formas, deberían entender... ...que cuando se lanza un misil, no solamente... ...se perjudica al contrario... ...sino que uno mismo también se perjudica... Uh -huh. ...no por lo que te pueda caer... ...sino por las consecuencias en la naturaleza y tal... ...o sea que, es paradójico... ¿no? ...que hoy en día, para mantener la paz... Sí. ...haya que armarse hasta los dientes... Sí. Eh, ...bueno, es, es, bueno, es el resultado... De la, de, la, ...de la guerra feria... ...que, sí, que, que vivió sí. Europa, es decir... Eh, no hay un enfrentamiento directo, pero sí que estamos en guerra. Sí. Estamos, están, bueno, no, están. Pues yo no estoy. Eso, eso. Nosotros somos pacíficos totales. Yo no, yo no, yo no estoy. En guerra. 1960, un 8 de junio, las autoridades cubanas ordenaban el cierre de Crisol, único periódico independiente de la isla. Momento en bueno, el que. Eso, eso se llama libertad de expresión. Sí, anti-libertad de expresión. El crisol, Está bien, buen título. ¿no? El crisolo es donde se, se pulen, digamos así, los, los metales, los minerales y, y se elimina toda la. La, la bruticia, ¿no? Bueno, bruticia es en catalán, perdón. La, la, porquería, pues, la porquería, la porquería, es nosotros, donde no me salía ahora en, sí, en castellano. Yo sí. decía, ¿qué ¿Qué, sí, no, no, sí, bonito sí, palabra. Sí, sí, <ríe> sí, la, sí, <ríe> sí, sí, te hemos entendido. Muy bien. Después. Pues? Bueno, tenemos algunos amigos radiantes que, que bueno, que comenta, pues que nosotros a veces eh, comentamos, eh, pues temas políticos, etcétera. Realmente mm. nosotros, como emisora cristiana, mm, podrán constatar nuestros oyentes que nunca nos metemos en política. O sea, lo que mm. hacemos es simplemente la historia está llena en momentos políticos pues es que, los comentamos porque no. han ocurrido no, ya, y ver. nos metemos con aquellas cosas como el aborto o la eutanasia o ciertos temas que son sociales no podemos evitar que ciertos decir, temas sociales tengan algún que, lo, que el ver que con lo los traten el o elegirle en los políticos no quiere decir que se conviertan en temas políticos siguen siendo temas sociales Exactamente. Eh, por, por ejemplo ayer hubieron las elecciones claro. eh, europeas Hay un matiz eh, político, pero hay un matiz humano. Claro. Es, decir, es, es, es, es querer formar un gran eh, aliado europeo que está más dividido. Que, que, entonces, nosotros no vamos. Por ejemplo, yo no, a mí me, me da igual quién haya ganado o, o no haya ganado. Por cierto, yo no fui a votar ayer. Es decir, dicho, me, pero di, no lo digas di, esto. Dicho sea <risa> de paso. Es decir, que. Bueno, pero, es una actitud. No, pero bueno, no, no. no pero, yo soy de los que me gusta votar ¿entiendes? siempre. Es decir que, pero lo que no se puede confundir es que. algo que es social, uh -huh, aunque lo traten y regulen los políticos, se convierta también así. en político. No, los no, cristianos tenemos no, muchas no, cosas no, que no. decir sobre eh, pues, eh, las cosas no. sociales. Pero, Pero, ¿eh? Vivimos Pero bueno, en este, es este mundo. Ser, siempre tenemos oyentes que no quieren no estar de acuerdo con nosotros. Que bueno. nos parece fantástico. Bueno, sí, sí. en fin. Esto es como las votaciones. Cada uno puede votar lo que libremente le parezca mejor. Eh, así es. Yo, yo tengo que reconocer que soy muy precioso para, para ir a votar. No, mm. no. A mí me gusta ejercer el voto. Creo que como ciudadano estoy obligado y además... Mm, Aunque luego no participo en una vida política activa, porque me trae prácticamente sin cuidado, pero también debemos reconocer que la aprobación de ciertas leyes nos afecta. me afecta no, si y en función idea. del gobierno que haya, pues aprobarán unas cosas u otras, ¿no? Entonces, es lo único que nos queda al ciudadano, digamos, cada cuatro años, pues... Eh... Hola, sí, sí. votamos De todas formas sí. debemos decir también a nuestros oyentes Que los protestantes hace muchas décadas que ya votamos en tiempo de Franco Porque las iglesias y el funcionamiento de las iglesias protestantes Normalmente son eh, representativas y sí. de alguna manera mayoritaria O sea, democrática Así es que los protestantes hemos podido votar, elegir a nuestros eh, responsables De actividades, de departamentos Lo, de, lo hacemos cada, cada año eh, ¿eh? Exactamente Y bueno, estamos acostumbrados a votar y a escoger. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues eh, seguimos con la historia, 1962, Estados Unidos y la URSS firman, tal día como hoy, un 8 de junio, un acuerdo para investigaciones espaciales en el ámbito meteorológico, esta vez no es para luchas ni para claro, claro, investigaciones claro. extraterrestres, están quitando el ámbito trabajo meteorológico. Exactamente, yo participé en esas conferencias como meteorólogo, <risa> evidentemente. Mm, no sé yo, te, fueron, estás te está cogiendo la nariz. Fueron, muy interesantes, fueron sí. muy interesantes, de todas formas es un tema que nos añade a todos, porque todos curiosamente respiramos el mismo aire uh -huh. lo, tanto los chinos como los americanos como los españoles y todos tenemos que vivir en este mundo y por lo tanto es algo que nos atañe uh -huh. y, y que el sol en unas zonas queme más que otro que la capa de ozono esté desapareciendo Todo eso nos afecta a todos irreversiblemente Entonces... Hay un tema por ahí controvertido Y que hay que estudiar un poquito más uh -huh. De ciertos aviones, el chain Trail ¿eh? Ciertos aviones que se pasean Por la atmósfera, uh -huh. pues provocando lluvias O evitando ah. lluvias según sí. les da Y esto es un problema Atmosférico Sustancias también. que expulsan uh -huh. también para que condensen Y tal, es cierto que se ha intentado eh, es de una alguna manera tenerlo controlas. todo bajo control, ¿eh? Exactamente. La barbaridad, como somos? Pero hay algo que todavía el hombre no ha controlado y creo que no lo va a controlar nunca, que es el tiempo. ¿Eh? ¿Habéis pensado claro, alguna vez? Déjale que está en ello. No, sí, sí. Bueno, hay mucha ficción sobre la máquina del tiempo y estas cosas, pero yo creo que el tiempo te refieres es... al tiempo como sí, el día, el contable. Sí, tiempo de horas, segundos, vale, vale. minutos y tal. Quiero decir que, es que todavía va... no... Eh, eh, Vamos por el atmosférico todavía. Eh, eh, es que eso va, Antonio, paralelo a la vida del ser humano. Es... Eh, eh, Es, es decir nosotros contamos el tiempo porque se nos acaba Sí, porque claro. somos, somos, somos personas finitas y como no se va a terminar el acabar la vida uh -huh. por eso no podemos controlar el tiempo pero hay hay una promesa en la Biblia muy muy bonita de que algún día viviremos la eternidad y ya no habrá tiempo porque claro. porque no se nos acabará el tiempo claro es dejaremos de contarlo dejaremos no de de falta qué de todas formas también tiene algo que ver con la me, ideología digamos que tenemos eh, griega no el concepto griego oh, aquí sí, sí, el, el griego porque, es un porque el semita el o el judío es eh, tiene otra concepción ¿no? o, o, otra completamente uh -huh. de, muy diferente bien. curioso curioso Bueno, en 1965 mueren 14 personas al chocar dos aviones de la Escuela de Paracaidistas Joder, de Alcantarilla, sí, en Murcia sí. Vaya. Pero bueno, con la de espacio que hay abierto como chocando dos aviones yo tú, tú eres de ahí, yo ¿tú soy, ya, ya. Yo, yo, Nosotros tenemos una casa familiar uh -huh. a menos de, de un kilómetro de la base Y cuando están los pilotos nuevos haciendo las, las prácticas, a veces pasan rozando las antenitas de televisión ¿Ah, sí? Uy, o sea, bajo, miedo, a, veces, a, a veces sí Bueno, a veces sí o sea, Tremendo, ¿no? tremendo bueno. 1985, 8 de junio En las elecciones húngaras Se presentan por primera vez Candidatos independientes Fijaros qué curioso No recomendados por el a gobierno Ah, bien O sea que antes eran todos Recomendados por el gobierno Por tanto, ¿para claro. ¿pa qué se presentan? Para que se votaban Bien Bueno, Esto es algo que yo, reflexionando, no he llegado eh, son, son, a una conclusión. Son cosas que nosotros, en nuestro país, hace muchísimo tiempo que ya es impensable. Uh -huh. Aquí hay un espectro de posibilidades de, de presentación, eh, pues pues desde la izquierda más pura a la derecha más más pura. Y el ciudadano va y vota, claro más bien. o menos lo que lo que cree oportuno. Eh, son situaciones que no las tienen que contar porque nosotros son muy extrañas. O sea, sí, sí, sí, uh -huh. sí. Eso de recomendados por el gobierno, eso bueno, no sé eh, para eh, que se molestaban. Hay, hay países del mundo, por ejemplo, que, la, que ir a votar es obligatorio. Argentina, por ejemplo ¿Eh? Así que... Conozco bien Argentina tienen Dentro de su DNI Que tiene varias hojitas Cuando van a votar Les ponen un sello De participación Sí, sí Fíjate. Teóricamente Si no van a votar Pueden ser sancionados Con una multa Uy, ¿y la libertad Pero... de elección? No <risa> No, no <risa> Pero, pero es así, el voto pues, es obligatorio No me parece bien, sí, sí. No me parece bien. Bueno. Luego eso no se lleva a la práctica, vaya, la gente no... Claro Pero que es obligatorio Igual que pueden elegir a quién, pues que pueden elegir hacerlo ¿No? Lo que pasa es que nosotros estamos ¿Eh? muy mal acostumbrados en este país Sí hay, no, hay, hay, hay, hay cosas Yo creo que, que estamos bien acostumbrados hay, hay cosas que funcionan bien Entonces nosotros, eh, de verdad, tú puedes decir, mira, pues yo voy o no voy Es decir, que aunque siempre te queda la sensación de que tenías que, que, que, que haber ido a teoría, eso, eso, eso es verdad Pero finalmente no va, no va a ir un policía a tu casa a, a A pedirte no. el sellito en el en el en el dni no a no ser que te toque bastante. a no ser que te toque en estar en una mesa eso ya es otra cosa <risa> ya tuvimos bastante en España por cierto eso. a un amigo mío le le impusieron estar ayer en una mesa eh, no lo he llamado no sé cómo está pero pero no le hacía mucha gracia estará cansado aunque te dan algo de dinero no recuerdo yo sí esto... comida comida no dinero. y algo de dinero yo hace años estuve en una y me dieron el equivalente a 50 euros unas ocho mil pesetas Ah, ¿sí? Y luego te puedes pedir un día de fiesta en el trabajo y, y tienes derecho a tomártelo. ¿Oh, sí? sí? Sí, sí, sí, Fíjate, pues entonces igual no está tan disgustado, ¿eh? <risa> igual está contenta y todo. No, no, sí, le dan, dan dinero, no sé cuál cantidad, la comida y, y puedes tienes derecho a pedir al día siguiente trabajo eh, fiesta en el trabajo. Claro, porque estás muy cansado. Pero, <risa> no, pero <hombre, risa> antiguamente sí porque las, las votaciones duraban hasta altas horas de la noche porque había que contar, hoy es mucho más bueno, electrónico, hoy, hoy el recuento más rápido. es mucho más rápido porque Anoche, en los colegios cerranos. A las 8, y prácticamente a las 8 ya se tenían los resultados. Y o anoche sea, a las 10 ya había comunicados eh, o, oficiales, oficiales de, o sea que, de la, del gobierno. En mi de la época sí que se contaba el voto uno a uno, y claro, había que recontarlo y cuadrarlo todo y tal. Y claro, a veces salías muy tarde. Sí, sí. Curioso, curioso. Pero bueno. Pues seguimos con eh, las efemérides En 1998, un 8 de junio, se celebra la sesión especial antidroga de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Uh -huh. Lo de siempre, o sea, se reúnen y se reúnen, pero la droga sigue no estando en las calles. Sí, ¿no es eso es cierto. Es que es hay, mucho, hay muchos intereses, ¿eh? Hasta en algunas ocasiones he oído que hay gobiernos que les interesa que la droga esté por, por la calle. Sí, sí, sí, sí. O sea que, bueno... En fin, que hacen negocio? Pues igual que algunos gobiernos hacen negocio con armas, pues otros eh, con drogas. A la droga. Y, es bueno, una fuente de ingresos, así. ¿eh? El Muy ser humano. Muy importantísima. Mientras tengamos el corazón corrompido, pues todo lo demás nos pues, también. Pues efectivamente. Y en 1998 también, fíjate qué curioso, es descubierta un 8 de junio en Amazonia una tribu indígena desconocida hasta el momento. ¿Mm? Fíjate, en 1998. Les, les, complicamos, ¿no les, compli les complicamos la vida. Sí, sí, sí recuerdo, es recuerdo la noticia porque. Empezaremos fueron, a talar los fueron, árboles sí, y a querer Fueron unas fotografías, y... unas fotografías aéreas que se tomaron de la selva y casualmente detectaron en aquella fotografía este grupito de, de, de poco, de 15 o 20 personas que iban por la selva y tal. Sí, sí. De todas formas, mmm, yo no conozco, y menos en su extensión, la, la Amazonia brasileña. Pero eso es un mundo, o sea, es un mundo la, sí, sí, sí. la cantidad de kilómetros cuadrados que tienes Y, y, y la, la frondosidad de los bosques O sea, no me extraña que pueda vivir gente allí Sin que nadie los lo haya sepa. detectado sí, sí. Pues ojalá esos bosques sigan siendo frondosos mucho más tiempo Esperamos ¿Eh? que sí 2004, 8 de junio, se celebra el Día Mundial de los Océanos En ese momento y en este día Bueno, bueno está bien. así somos capaces de mantenernos un poco más También mañacitos. es algo que tenemos que respetar, sí Porque algunos ¿Eh? dicen que el océano será nuestro huerto en un futuro Cuando hablamos de la falta de agua potable y de, de las inclemencias no, de y la, la y naturaleza, ya, ya y tal. están haciendo investigaciones para que nos alimentemos de los fondos sí, más marinos. Sobre todo de, la, algas, de las tal. algas y tal. Sí, ¿Sí? Sí. ¿Sí? No, no, hay no, algunas no, que no, están buenas. Sí. Está está bien, está bien. Bien, sí. yo, yo no sé si he probado alguna, creo, creo que no. Bueno, y también en 2007, y terminamos ya, los servicios secretos estadounidenses, la CIA, pactaron con la OTAN el programa de vuelos y la existencia de cárceles secretas en Europa en 2001 sí. y entre 2002 y 2005, según el informe elaborado por el senador suizo Dick Matri, por encargo del Consejo de Europa. Eso al final se destapó todo y, y teóricamente están desmontadas. pero se sabe cre que creamos nosotros que creamos claro teóricamente no sé porque si eran secretas pues podría haber seguir habiendo alguna secreta pero lo cierto es que eso se destapó y hubo mucha crítica y, y bueno se conocieron que había lugares francos por parte de Estados Unidos en Europa donde se cogía gente se le metía allí y se le tenía allí interrogándole y bueno Y otras oye, cosas, ¿no? Oye, oye. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? En fin, y en cuanto a nacimientos y defunciones, pues destacamos un 8 de junio en 1873 el nacimiento de José Martínez Ruiz, Azorín, ah, escritor Azorín. español. Muy bien. ¿Mm? Uh -huh. En 1928 nacía Gustavo Gutiérrez, sacerdote peruano, fundador de la denominada Teología de la Liberación. De la liberación. Uh -huh. muy bueno, bien. pues. Sí, sí. Y en 1955 también nacía, tal día como hoy, un 8 de junio, José Antonio Camacho, futbolista y entrenador de fútbol español. Muy bien. En cuarenta de funciones, pues solamente resaltamos una. En el año 632 eh, moría Mahoma, fundador ah, y profeta del Islam. Bueno. Bueno. Pues sí que es. Muy queréis, bien. ¿Y vamos el, pensamiento? el sí, pensamiento de hoy a lo vamos a dedicar? Hoy vamos a hablar de amor total. Amor total. Amor total, que bueno, bien suena, ¿eh? Muy bien. Sí, ya, suena muy bien. Vamos a escuchar. total. Una vez, una pareja disuelta llegó al maestro y cada uno preguntó, ¿por qué hubo de acabarse nuestro amor? ¿por qué hubo de terminarse? Y el maestro le respondió, porque amaban solo con su cuerpo, porque solo era amor físico. «Porque tú le mirabas extasiado y contemplabas la belleza de ella, y ella te miraba y contemplaba extasiada tu belleza. Mas si solo es amor físico, igual puede extasiarse cada uno con otra belleza. Si solo la belleza de su cuerpo fundamentaba su unión, cuando llegó otro cuerpo más bello para sus ojos, se acabó la unión». Y se acercó al maestro otra pareja disuelta y preguntó, «¿Por qué nos hemos separado, maestro?». Y el maestro respondió... porque amaban solo con sus mentes, porque era amor solo mental, porque tú disfrutabas hablando y hablando y hablando horas con ella, porque ella se estasiaba hablando y hablando y hablando horas contigo, porque amaban la conversación y amaban el intelecto. Y este amor aguantó un poco más que la mera atracción física, pero cuando hubo una conversación más interesante, se acabó. Y se acercó al maestro, otra pareja rota, y preguntó, ¿por qué se ha disuelto nuestra unión, maestro?, Y el maestro respondió «Porque amaban solo con sus emociones, porque tú disfrutabas danzando y riendo y jugando y disfrutando con ella, como ella disfrutaba de su vida, con la emoción que producías al lado de ella». Mas cuando hubo una emoción más fuerte y placentera, se acabó. Entonces el maestro se alzó y les dijo El amor total es aquel que reúne todos estos aspectos que he nombrado. Es amor que disfruta de la belleza cuando contempla sus ojos... ...y ama sus ojos y sus cabellos... ...y ama sus labios y amas envolverte en sus brazos. Es amor cuando te deleitas escuchando... ...cuando hablas y hablas y hablas durante horas... ...sin querer que termine tan bello diálogo. Cuando es igual el lenguaje y parecen iguales las palabras. Cuando la mente adivina lo que el otro piensa... ...y el otro respeta y ama lo que tú piensas... ...y te acompaña y enriquece tu pensar... ...y es amor cuando además vibras con la vida... ...y disfrutas cada emoción... ...en la risa, en el canto, en el baile... ...en correr, en saltar... ...y en el dulce entrelazar de sus cuerpos y sus almas... ...los tres son amor... ...pero no son amor total... ...sabéis, el amor total... ...todo lo puede, todo lo alcanza... ...todo lo justifica... ...todos los muros derriba... ...todos los obstáculos vence... ...todos los fallos perdona... ...todas las dudas aclara... Todos los sinsabores endulza y todas las distancias acerca. El amor total de Corintios 13 es entrega del uno por el otro. Busca la felicidad de su pareja por encima de la propia. De ese modo, buscando cada uno la felicidad del otro, apartando todo egoísmo, es como se alcanza el verdadero amor. Un amor fuerte y duradero. Un amor que es más que un sentimiento, es compromiso y es un principio. ¿Quieres ese amor total? Ese amor verdadero que el Creador diseñó para ti, ve hoy a la fuente del amor, que es Dios, y llénate de él, y él te enseñará a amar de verdad. Estás escuchando entre amigos en Radio Adventista. con todos vosotros en nuestro espacio especial de Cosas y Casos. Y como siempre, pues eh, tenemos a Marcus y a David para desarrollarlo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien. Bueno, pues ya sabéis que Marcus y David son nuestros eh, compañeros, nuestros jóvenes del de Colegio Adventista de Segundos, los estudiantes. Y Marcus solamente me ha dicho muy bien. David, ¿qué pasa? Que normalmente me decís muy bien a la vez. Ay, David bueno, va. está muy bien Venga. hoy? ¿Estás bien? ¿Sí, va. ¿Estás bien, Uno, dos y tres. Muy bien. Muy bien. Vale, si me convences. Muy bien. muy bien. Bueno, pues eh, como sabéis en Cosas y Casos, eh, nuestros jóvenes nos traen una serie de remedios poco habituales o muy curiosos, según se mire, sobre cosas que tenemos por casa. ¿Y hoy de qué nos vais a hablar? A ver... Pues latas, lo, latas exactamente. De latas, latas con L, ¿no? No, ratas Latas, latas. De las latas de... De, de, de, cualquier, la latas. Tamaño, de, de cualquier, cualquier tamaño, de cualquier tamaño, de cualquier sí. cosa. Oh, qué bien, qué interesante. Bueno, pues a ver cuál de los dos empieza. A ver, ¿por dónde Pues yo, vamos? yo empiezo. Por Marcus a ver, ¿qué nos El primer viendo? uso, para hacer reflectores. Cuando ¿Refectores? te vas de excursión y necesitas reflectores de luz y cosas para que te vean de noche, ah, pues coges, quitas el fondo de una lata vacía... Uh -huh. y grande y también retiras las pegatinas uh -huh. y lo que haces es con mucho cuidado con unas tijeras de estas para cortar eh, aluminio y metales pues sí. la cortas por la mitad y también la cortas a lo largo ¿Sí? y si quieres le haces un agujerito y metes una cuerda y te, la, te las enganchas al cuello o algo así para que a la luz de bueno, la luna mucho pues cuidado de no cortarnos ¿no? claro hombre A la luz de la luna, pues reflejan y por pues, si te pierdes o cosas así, pues en para lugar, poder... el cuello lo ponemos en la ropa mejor. También, claro. Vale. Como muy un collar, bien. pero que cuelgue y que <ríe> se vea. Que se vea, ¿no? La cosa claro. es que los coches eh, nos vean. Claro. ¿Eh? Que la luz refleje en esas Latas. superficies y se nos vea. Muy sí. inteligente. Muy inteligente, claro. Marcos. Me ha gustado ese. A ver, David, ¿qué más? Para sujetar la, las mesas. ¿Para sujetar pues las mesas? Si tenemos una cena de, con muchas personas ¿Mm? y... Para que sea más cómodo, más fácil, más limpio, ¿Sí? pues una varias mesas de juntas ¿Sí? y en las patas ponemos latas vacías. Ah, para que no se separen las mesas. Y así mesas? Cuando, que no haya ningún derrame, que si se mueven o si... lo que sea. Qué inteligente si también. niños también, eso ayuda mucho. Qué buena idea, qué buena idea. Vale, hoy soy corto, bien? no lo he pillado. Pues... Sí, yo lo que he entendido es que se juntan las patas de las mesas, si pones varias mesas seguidas y las metes las patas en una lata, las ¿eh? dos patas en una para misma. Que no ah, se claro, mueva. las dos patas en una misma lata y así no se mueven las mesas. Claro, no. se quedan juntitas. Ah, sí, en cada pata una lata. No. Ah, ¿En cada pata una lata? Entonces no es lo sí. que yo he entendido. A ver, David, pues... repítenoslo. Por favor. Bueno. ¿Eh? yo también no, soy si muy creativa muchos... me lo invento a ver si tiene muchos invitados pues unimos varias mesas de juego cerquita sí y introducimos las patas adyacentes sí por pares Eso es. El lata es vacía. Eso es, por pares, por o sea, juntitas, las dos patitas sí. en una mesita, vale, en una latita. Era lo que ¿Y yo lo qué tú? he dicho? Pues, sí, eso, David, <ríe> bueno, eso justamente. David. Aquí hay mucha emoción. <ríe> muy bien, muy Cada bien. Cada oyente que lo coja a su manera. <ríe> <ríe> Venga, vamos con la siguiente, Marcus <ríe> Bueno, pues para escalfar huevos. ¿Para escalfar huevos en una sí. lata? <ríe> coges una lata, le co el normal, eh, la tapa ya la has quitado, también le coges el, el fondo. Sí. La parte de abajo de la lata sí. Y se queda un tubo, un cilindro sí. Lo que haces es llenar una cacerola con agua sí. Metes el tubo en la cacerola sí. Y rompes el huevo en medio Y lo que haces es darle la forma al huevo ¡Anda! mire lo ¿No? ¡Qué creativo! ¡Culinario! Eh, sí. sí, sí, escalfar es eso, cocer el huevo eh, Pero sí, muy bien Sí, yo había pensado en coger la lata directamente Ponerle agua Poner el huevo Pero luego directamente Con la lata en el fuego De excursión O, a, o algo así Cuando no tengas cacerola Claro que lo utilices Como ya, ¿no? Sí mm, Está bien Pero lo de la forma Me ha gustado Sí eh. El poder mola. darle forma Al huevo Y luego los decoros está Así guays Está muy bien Me parece muy interesante Además con las latas Estas de atún Que son pequeñitas Sí Seguro que queda genial Sí, redondito Redondito Sí, redondito ¿eh? Qué redondito. Chulo. Y luego te, te lo comes Con una tortilla <risa> Mola, mola El huevo Te lo comes con una tortilla Sí En forma redonda <risa> Bueno, bueno, estamos muy creativos. A sí. ver, David, ¿qué más? Un parche rápido para el piso. ¿Un pues, si rápido. en casa tenemos madera de suelo de madera, sí. Pues, para si hay algún agujero, uh -huh. pues ponemos la tapa de la lata. Y nos va la a quedar allá. Bonito. Bueno. <risa> claro que sí. Bueno, pero útil sí, útil. Sí, sí. es útil. Es más útil si se si puede hacer desde el sótano, si podemos llegar al agujero desde debajo. Claro, wow. imagínate y... rompes el techo desde pero el si... para todo para tapar el agujero no sé yo si esa opción me convence ¿eh, David más bien no más bien no yo casi prefiero que quede feo pero que sea estable a ver mira realmente así el... mantenemos fuera a los claro ¿no? realmente lo que los dice rodedores. él ah. es si tienes un agujero en el suelo coges una lata la tapas una lata la clavas ahí y pones una alfombra encima y ya está claro, así ya ahí está, está. tapado muy bien. es que ¿Eh? sí eso está muy bien sí, eso mejor, está muy mejor bien. de lo que <ríe> no, sí, sí sí, sí Sí, sí. Pues esperemos que no tengamos nunca ningún agujero en el suelo no sea necesario este tipo de para Sí, bueno, para las casas sí. estas rurales de madera y estos, les vendría bien. Sí, sí. Bueno, normalmente están asentadas sobre cemento. Pero... Sí, sí, bueno. Eso. Eh, está bien, pues, es útil, interesante. Sí. sí, venga, siguiente. Para aligerar el peso de nuestra maceta, A ver. si tienes una maceta gigante, gigante, gigante y cada vez que la tienes que mover... Necesitas es necesitas a otra persona y como que no te gusta eso, pues lo único que tienes que hacer es coger unas cuantas latas uh -huh. de estas pequeñas de atún, las mismas, ¿Sí? y con boca abajo le quitamos las pegatinas y boca abajo las ponemos en el fondo de la maceta, ¿Sí? vertemos la arena, ¿Sí? plantamos la planta y realmente lo que hemos hecho es eh, pues tapar más el... el El espacio que ocupa las latas, ¿Sí? en vez de que esté ocupado por mucha arena, pues ¿Sí? están las latas y pesa menos. Y encima lo que hace es que el acero inoxidable, pues es bueno para las plantas. ¿Ah, sí? Sí. Mira, qué interesante. Entonces, pues además de aligerar el peso, también le sirve a las plantas. Bueno, pues mira, eso sí que lo podemos probar. Ah, sí, lo además lo con el, el óxido también es bastante bueno, porque mientras las riegas, pues también eh, se van oxidando poco a poco las latas y la planta absorbe. Ya, pero si es inoxidable, eso supone que no se oxida, por Ya, tanto... depende, de, ya, ya. Depende de qué latas le pones, me refiero. Ah, muy bien, muy bien. Si le, le pones... Si no, claro, no sé. <ríe> está bien, está bien. No, si hoy habéis discurrido, eso no os claro lo podemos negar. Sí. Habéis discurrido, pero bien. A ver, David, ¿qué más nos has traído? Pues para plantas también. ¿Para, para plantas también? Para proteger a nuestras plantas jóvenes. Ah, pues qué. quitamos los extremos de una lata de aluminio. ¿Sí? Y... <ríe> Y las etiquetas que tiene encima también. Claro. De papel y, y lo que sea. Sí. pues Y luego las insertamos en la tierra a su alrededor. para ¿Las que latas así, alrededor de la... Alrededor a una sea, planta que ya está en el suelo. Sí. Ah, pues introducimos flujo. la lata a sí. su alrededor. Le quitamos ambos, ambos ¿Para extremos. Para protegerla, para que no entren los bichillos Y así por ahí, los bichos qué? y los... Ah, muy bien. Sí. Los ratones y los... No, que hay en la tierra. Pues gusanos. Eso, ahí. Los gusanos. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Y podemos usar latas de sopa o de café. Depende de lo que necesitemos. Está ah, que sean de aluminio, aluminio. Latas de, de, de café, aluminio. eso. Aluminio. Eso sea sobre todo en Estados Unidos, pero está bien. Así... Ah, sí. sí aluminio. aquí normalmente las sopas vienen en sobre y el café en botes de cristal o no en sobre también pero bueno hemos escogido aluminio. la idea aluminio la, la idea es que remarca David aluminio ¿no? era aluminio no David sí qué era David aluminio, aluminio. Ah, bueno bien vale pues lo haremos para proteger la plantita me parece muy interesante qué más pues para organizar nuestro espacio de trabajo así ¿Ah, con latas sí. también claro claro no claro. te lo has imaginado yo no en serio encima de mi escritorio latas no ¿Por qué no? Es pues porque no. Bueno, por si acaso... Pero si es lo mismo. La, la lata de, de cualquier bebida refrescante para poner los lápices, yo hasta ahí sí llego. Pero oh, más muy de bien. eso no. Por ahí has llegado, ¿eh? Ah, por bueno, ahí va la vale, vale. cosa. Coges una lata eso, normal eso sí, y corriente sí. y la decoras, le das al niño que decore con, con yo qué sé, cualquier pinturita. Primero uh -huh. la cubres con papel y luego que la decore. Sí. Y la pones en tu escritorio y puedes tener varias latas decoradas y en una pones los lápices, en otras los rotuladores, etc. etcétera. Ah, te a eso. Muy bien, muy y bien. Y luego... Para los que son así, trabajan en la carpintería, también sí. les sirve. Cogen latas y en una pone los destornilladores y en otra las clave, llaves inglesas, tornillos... Muy bien, una forma de organizar barata, claro, económica. Sí. ¿eh? Y además le puedes poner etiquetas directamente y ya está, ya lo tienes todo organizadito. <risa> Me parece interesante, pues sí, pues también. En latas con los clips, las cosas pequeñitas, sí, mola. Muy bien pesado, Marcus, muy bien claro, pesado. Sí. ¿Qué más, David? Pues algo parecido, los casilleros, para hacer casilleros. Pues ¿Mm? con media docena o más, depende sí. de lo que queramos, de latas vacías. Y las pintamos con esmalte brillante. ¿Sí? Las dejamos secar, sí. las pegamos sí. y las ponemos donde queramos ¡Oh! Ha hecho un pareado, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, las, no, ponemos las, ponemos las pegamos donde queramos, esto es muy peligroso No, no, las pegamos estante. y las ponemos donde queramos Ya, ya, ya, ya, no lo he entendido Pero la cosa es eso, ¿no? Eh, lo de pegarlas donde queramos, esto puede ser muy peligroso o sea, que... Me refiero al estante, bueno Ya, ya, ya, lo pegamos en una estantería Sí, y así podemos guardar, no sé las cartas. ¿Qué se puede guardar? Cartas, eh, Papeles, agujas. chuletas, digo chuletas ¡Ay, <risa> que Marcos Asú! No resúmenes, hombre Luego eh... vamos a tener una conversación interesante ah. Bueno eso eso lo clavos, tus notas. Sí, ahí está, ahí está, vamos a hablar con tu madre A ver las notas ah, No creo, no creo <risa> Bueno, que me parece interesante pero que no acabo de pillar del todo Que se pegan en los estantes Lo pegas en los estantes Sí. En la estantería vas y pegas las latas, una vez decoradas, las pegas y dentro pones cosas Claro Vale Y también si tienes imaginación Bueno Si no lo sabe nadie, coges una lata, la pegas debajo de, de la estantería sí. Yo tengo estanterías que tienen luego una barra y luego lo que pego debajo no se ve Y si quieres haces una hucha secreta, como tengo yo Fíjate... Oye, David, como luego... Acaba logo... de dejar de ser secreta, Marcus No, ¿eh? porque, que lo sepas. porque no sabes en qué parte de la casa está Debajo ¿Eh? de la, de la barra, si lo a decir, Marcus vale, vale, vale. Lo tenemos clarísimos pero que todos los oyentes hayan tomado nota Da igual, pero me gasté mis, mis ahorro, ahorros el, la, el fin de semana pasado, así que te, bueno, tengo que reponer ca Cambia esa hucha de sitio, por si acaso No Bueno chicos, la verdad es que muy interesantes ¿eh? Los usos que habéis traído para hoy ¿Hay alguno más que se nos haya quedado por ahí? No, pero a mí se me, ha, se me ha venido uno ahora Uy, qué peligro, qué peligro Es muy fácil A ver, a Marcos ¿Sabes las canicas? Sí Pues coges unas cuantas latas Las ¿Sí? colocas así Invitas a un amigo Y a ver quién encesta la canica Está muy bien. Sí. Es que yo alguna Está bien. No, sí. Os, os ponemos a pensar y sois peligrosos. O un minicampo de golf. Un minicampo de golf. O... Bueno, bueno, vamos a hacerlo. De no, a... no, no, no, yo no, no, <risa> yo me sé, yo me sé uno. ¿No pues seis más que eh, sale Los teléfonos, hombre, los teléfonos con la cuerda y latas, claro, ¿no? Claro, claro, eso se hace Un hecho con alguna vida. ¿no? Con... Sí, venga. <risa> un babanol de Navidad, ese presente. Bueno, bueno, bueno. Parar la creatividad un segundo. Vale. Bueno. De lo que hemos dicho hoy, ¿qué os ha parecido más interesante? ¿Qué ideas destacaríais? qué usos curiosos para proteger A las plantas jóvenes ¿Sí? ¿Sí? Para poner así las latitas Para protegerlas ¿no? Me parece muy bien A mí eso de organizar Me va y me gusta Lo de organizar sí. Organizar con las latas Sí, exactamente Bueno, pues la verdad es que está muy bien. Bueno, pues todos los usos tienen su aquel, ¿verdad? Y su wow. este y su ese. Y está interesante. <ríe> sí. Bueno, chicos, pues muchas gracias por los usos curiosos y por la alegría que nos aportáis cada vez que venís al programa. Nos esperamos, o os esperamos, mejor dicho, el próximo día de nuevo aquí en Cosas y Casos, ¿os parece? Vale. Sí. Bueno, pues a todos los oyentes, ya sabéis, el próximo día aquí en Cosas y Casos. Marcus y David, hasta pronto. Adiós. Bueno amigos pues ha llegado el momento de despedirnos y como siempre lo hacemos con un texto extraído de la palabra de Dios y me gustaría en el día de hoy dejaros con un texto que habla del amor. Hemos hablado del amor en el pensamiento, hemos hablado del amor en la canción que os hemos puesto en la segunda parte del programa y hay un texto especial que nos habla del amor en Primera de Corintios capítulo 13. todo ese capítulo nos habla del amor y comienza diciendo si yo hablara lenguas humanas y angélicas pero no tengo amor vengo a ser como bronce que resuena o címbalo que retiñe la biblia entera nos habla del amor dios es amor si conocemos todas las escrituras pero no tenemos amor realmente no somos nada así que con ese pensamiento queridos amigos os dejamos hasta mañana aquí a la misma hora nos encontramos de nuevo en vuestro magazine entre amigos no podéis faltar hasta mañana